o Blogspot.com. Les saluda a su amiga Fátima Flores a nombre de Álvaro Robles en la producción El día de hoy les vamos a presentar seis piezas musicales a lo largo de este programa así que para que nos alcance el tiempo iniciaremos de una buena vez con la interpretación de Bobby Winston Que nos presenta Grumpets and Tequila, extraída del álbum Super Street Fighter, publicada por Capcom. Ozono, música instrumental. A Bobby Winston con Grumpets and Tequila del material Super Street Fighter. Continuaremos esta emisión de Ozono ahora con Theo Confidor y Tyler Support, quien nos presenta esta melodía titulada Bassman Team obtenida del material Mega Man. Sonos Música Experimental Esa fue la interpretación de Theo Confidor y Tyler Supo de esto que acabamos de escuchar, titulado Bassman Team, obtenido de Megaman. Y ahora otra melodía extraída del álbum nos la presentará ahora bro Brohops. Ellos nos interpretan Above the Clouds. Sonos. Sonos. Electroacústica Above the Clothes fue ejecutada por Skardesim y Hove. A continuación, Take nos presentará la melodía My Died Strike Basement. Esto fue obtenido del álbum Goonies. Son, música instrumental. Con My Dire Straight Basement y es turno ahora de Tybone y su melodía Memphis Bear del material 1943. son música experimental material 1943 publicada por Capcom Japón. Escuchamos a Tech con My Dare Straight Basement. Cerramos la emisión de hoy con esta remasterización de The Animal Canon titulada Tag Team Back obtenida de la publicación Final Fantasy X. Son electroacústica. Material Final Fantasy X, escuchamos la melodía Tag Team Back, ejecutada por Danimal Canyon. Hemos llegado al final de esta emisión de Ozonor. Recuerden que pueden escribir sus comentarios al correo electrónico radio.ozono.com Saludamos a quienes nos escuchan en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente y a quienes lo hacen en el sistema multiplex en las radios FM La Técnica